Pa ni para adelante ni para atrás, ni arriba pa ni abajo, pa al carajo. Zorta! Su consulta. No que le diga el tío, que le debo, me dice 200 euros. Y le digo, ¿cuándo vuelvo otra vez? Me dice cuando venga bro 20 euros. ¡De quilla!